Oh, no. O, okay. Por una ciudad mejor. una realización nacional. No quiere esto, no quiere, quiere la paz. Taki pajki. Taki te pregunto si lo conoces a Ratskabis. Después tengo una pregunta. Me dicen? para vos Si te ¿Eh? pregunto si rats a Ratskabis. ¿No lo conocen? No. Bueno, Ratskabis era uno de los integrantes de una banda inglesa, una de las bandas más locas, más chifladas, más originales de lo que fue todo el movimiento punk de fines de los 70 en Inglaterra, la banda llamada The Damned. The Damned? El The Damned condenado. Claro, o los malditos. Maldito, el pueblo de los malditos, en ¿eh? una película. Sí. Se termina la banda, la banda ya se Las bandas se, se terminan. Murieron. Sí, se terminó. En algún momento se terminó. Ya tener el pelo así parado era ridículo y demás. y parecieron aparecer la gente. No, no, no, no, no siempre Man. siempre fue ridículo. Un poco de disco. Siempre ¿no? en su momento. En el único momento que no fue ridículo eso fue cuando los romanos tenían los cascos así. Bueno, ahí también se a le pasó de moda y luego aparecía bien. con un casco así y quedaba con un tango. la verdad que era para limpiarle el culo de los caballos? No, a los caballos le queda bien. Entonces, una vez que este muchacho Ratscavitz se fue de la banda de Dan, los malditos, ¿qué hizo? Se puso a buscar el... Santo Grial o el eh, eh, tema, la otra forma que se le dice Santo Grial o el Cali Sagrado. ¿Qué qué qué, de qué eso, ¿no es, dos, es? Es la caja manera? donde el Curo 20 tenía discos. No, ¿Cómo? El, le, le, le, le, le, le, el Cali Sagrado, el Santo Grial. ¿No le suena de ningún se, lado? Se lo comió Es no una, una metáfora eso. eso. No no es una no metáfora. ¿Existe el Santo Grial de verdad? Es donde bebió Jesús. Era, el, el, el, el vino en la última cena. Claro, ¿eh? es esa copa que en Indiana Jones Eh, les da eternidad, les da Ricky claro, Martín que Martin le, le compuso un tema sobre la Copa de la Vida para el Mundial 90. Exacto. Sí, entonces, bueno, obsesionados con Indiana Jones y demás, Ralph Scabby se juntó con otro tipo que se llama Christopher Downs, que es un crítico de, de música, un crítico de rock. Entonces, un punk con un crítico de rock. Se juntaron y se Es una aventura divertidísima. Bueno, y se dedican, están dedicados a la búsqueda del Santo Grial, ¿sí? Sí comieron a Indiana Jones, perdieron se, claro se posesionaron con de, Indiana Jones. de los 7 mil millones de humanos haciendo cosas útiles ya perdimos a dos exacto y a un montón es que de científicos estudiando leyeron en un momento bueno, que, es que es en un, un pueblo hay un pueblo en Francia que se llama René <coughs> Le Chateau. ¿Qué, eso Yo bueno, no sé si entre la tos de él y mismo, moco, sí. hoy vamos a poder salir bien al aire. No, no, pero fue porque me voy con el maní. Es un pueblito, se es pasa. un pueblito este este Chetot, es un pueblito de Francia, donde en el siglo XIX <coughs> había un cura, que era un cura pobre, ¿no? Un pueblito de mierda. Los curas son plata. pobres, parodias. No, bueno, pero este cura, de golpe, se volvió rico. Muy, muy, muy, muy, muy, muy rico entonces sospecharon se empezó a sospechar que encontró el un tesoro entre el cual estaría incluido el santo grial entonces empezaron a, a iniciar la búsqueda por ahí y siguen buscándolo por todo el mundo realmente son como una especie lo de lo único que van a conseguir es que hagan una película sobre ellos son y, tom rider bueno y según eh, indiana jones el santo grial era de madera claro Exacto. había mucho oro bueno pero estaba rodeado de todo el oro pero el oro el oro y no ah, el oro el, el oro a ah, un chiste malo el oro estos verdos <ríe> se escribió un libro que se llama "Rats Cavesan de Holy Grail "Rats Cabits y la Ay, búsqueda del sí, cali sagrado el Santo Grial el, el Santo jo Grial claro Holy Grail claro Holy y Hunter, bueno, además fris. no solo esto sino que para financiar no solo esto sí para financiar el de la búsqueda por qué ¿Vos plata no lo encontró andar por todo el mundo buscando el cali sagrado Bueno, están rematando en eBay. eBay es el mercado libre de Estados Unidos. Se dio centura que hacen todo eso para encontrar el centuriano. Están rematando en eBay el 2% de las ganancias de cuando encuentren el cáliz sagrado. Uh, junto con okay. todo el tesoro en el que está el cáliz sagrado. no, no, no, no puede, puede ser planteado eso de ninguna forma. 2%. No solo eso, sino que la, en la página del, del remate vos tenés los términos legales. Ellos y están del remate. <risa> <risa> Tener los términos legales que pusieron sobre algunas cosas, porque no solo está la plata, sino también está el prestigio, el tema del Santo Grial, ¿qué pasa? Se tiene la vida y dice, eterna. pusieron. Eh, además, el remate incluye un solo volcán y sagrado con una bebida <risa> proporcionada por el ganador. Esos no te dan el... el agua ¿Vos tenés que No, pero ahora que podés tomar champán y te si que no puedes tomar champán, podés tomar vino, lo que, que vos quieras. De esta manera es posible que el ganador obtenga la vida eterna y la cura de cualquier enfermedad. No nos hacemos responsables si no fuera. Pero como no son seguros sus efectos, no nos hacemos responsables <risa> si no obtiene la vida eterna, si no se les curan sus enfermedades <risa> o si el cáliz les ocasiona cualquier tipo de daño, entre los cuales nosotros imaginamos el derretimiento de cara. Claro que Sin pasó, cara, sí, pero exacto. eso es mal equivocado. Bueno, pero por eso ellos no lo saben. Vos va, te llevas una coca, un agua mineral, una zona, lo que sea. Para ser moderno. Toma, te parece... Si se te derrite la cara, te jodiste, vos firmaste el contrato. Ahora te puede parecer absurdo querer contratar este servicio, pero fíjate la cantidad de gente a lo mejor tiene internado a su padre en el ECA con un balazo en el estómago Exacto ¿Cuál John? M este? Connery, Connery. Connery. Y Es la última esperanza de decir, bueno, pago esto, me gano el 2% y le doy un sorbito a mi papi Exacto. John Connery y a lo mejor se cura de la herida que le hicieron en las flores Mi papi John Connery Mirá, le creo que Lisandro tiene una, una fantasía, le dice No, llamame mi papi John Connery Una cosa Y la barba, eh. la, la barba. La barba. Sí. Bueno, vamos Vamos a cerrar a Racholk y que una nueva... De tan... Si una pregunta para ti... Ciudad... la meto en el culo. La Parte 2. En el culo... Creo que me estás ignorando. Durante eh. el tema la sacas y en el próximo vuelo que me preguntas. Nunca hay espacio. Shorty Party Hola, ¿qué tal? Genial ¿Cómo están? Muy bien Shorty Party Shorty Party Shorty Party cuatro 8204 ochenta y teléfono arroba hotmail teléfono com la dirección de correo electrónico si quiere meterse en la página web ya tenemos página web www.yorkypalque.com.ar donde pueden escuchar todos los programas viejos claro y ahora de hecho es lo único que pueden hacer por ahora exacto eh, a futuro un blog me eh, sí. Billy yo tenía una la pregunta. pregunta no no no sé cómo plantearlo tiene, tiene que ver con rosas pero... entonces Lisandro pero no con costan? el gobernador ¿eh? Y con rosas que flores. No, con una metáfora. No, tampoco no, no una metáfora entendida a tal punto, sino como una moraleja. O algo que quiere enseñar algo. Una metáfora algo. que nos deja una moraleja. No, una frase que quiere enseñar algo. Una, una bueno. metaleja. Una <risa> metaleja. <con risa> el otro día con... pesqué metaleja en el mar, con mejillones. Como, como está esa tienda <risa> en Sarmiento y Córdoba que es Favorela. Favorela. Y esas son las metalejas, no la conozco. La, la única, única noticia que nos importó yes. hoy. Es que una madre localiza a su hija luego de 30 años de secuestrada. ¿Secuestrada a la madre o secuestrada a la hija? Secuestrada a la hija. Bien. Durante 30 años fue localizada hoy en Pontiac. Prácticamente una adopción. Pasa de secuestro a adopción. Claro, es como la, la fantasía con Natalie Portman. Exacto. Pontiac, Michigan, Estados ¿Sí? Unidos, por la agencia AP. <risa> una mujer cuyo padre... Alessandro Machain, dni Para Cholqui Palki. Reportó. Una mujer cuyo padre la secuestró hace 30 años cuando era niña. Fue descubierta en Arizona, informaron su madre y funcionarios. No, el padre no la puede No, no es, no. ¿Cómo que no? No es secuestro. A lo sumo, bueno, te llevó por la re fuerza, pero no es retención indebida. <ríe> claro, hay que buscar otro término. In in la <ríe> sí, tira, tira indirecto. La hinchada. directo indirecto. Por ejemplo, vea, hay formas sutiles de, de no cobrar penal, por ejemplo, como tiro indirecto. Y esto tiene que ser algo. así No puede ser. Es una especie de obstrucción. Uh. Para hacer la metáfora con el. Claro. <ríe> la comparación con el. Bueno, sí, por favor. Se secuestrado efectivamente el lunes 13 de diciembre hacia las 16 horas hora local de Caracas. No entendemos bien que tiene que ver la hora de Caracas con un secuestro en Michigan. Pues mirá, eh, se puso el, en una la, la pantalla internacional de noticias. Entonces claro. está tomada la hora internacional que es la de Caracas. Durante el fin de semana del 1976. Uy, y ahora se puso Argento. Estamos que hablando que es Pontiac, Michigan. Es con hora de Caracas y una fecha propia de secuestros nacionales. Es un secuestro cosmopolita dedujo el licenciado. Yo, la cuestión que se estaba celebrando el Día de la Madre y Eric Douglas Mielsen, separado de Laura guter recogió a su bebita de 21 meses que se llamaba... Ya tenía un año y algo, no se le sí, puede decir hace Yo no sé cu hasta claro. cuándo deja de tener sentido, no tiene 18 hasta meses. Un hasta un año, hasta un año. El no, pero igual no, no he visto, es común, tiene más de 12 meses como los paros de 72 horas ¿qué necesidad claro Tres días de ¿Qué eso qué sé yo, pero... aparte cuando amenazan con más horas ya no sabes cuánto es lo que le están sumando no sé, parece que fuera más de un día es un paro de 72 horas así. Yo, yo, yo, yo, es todo? para sumar, para, para hacer un número grande, yo no sé por qué no, hay, cuentan ya, en 72... minutos, vamos hacer un paro de 1596 aparte Mi... aparte eso <risa> lo hacen los docentes que te insisten en enseñar el sistema sexagesimal claro a lo mejor tiene algún sentido pedagógico Nosotros enseñamos con nuestros paros Para que vos vayas dividiendo por 24 y haciendo la cuenta Exacto, la cuestión es que este padre se la llevó a la nenita durante una visita nocturna y nunca regresaron Aparentemente una mujer lo llamó aparte y como si él la conociera se le acercó y salieron del lugar uh -huh. Habla, todo, como es masculino, pero bueno Este fin de semana En <ríe> que también... <ríe> siempre hay un punto en el que pierde seriedad. Pero Martín le no te lo tira. No no no, hombre, no, no, no, no es el artículo correcto. No, no lo trata con respeto. Y siempre oh. hablen genérico. Este fin de semana, en que también se celebra el Día de la Madre, un agente de policía llegó el sábado a la casa de Gooder en Michigan para informarle que su hija, que ahora tiene 31 años, había sido encontrada. Hicieron, tocó ¿Cómo la encontraron? Hicieron... ¿Che, te acordás de la piba esa que vos tenía hace 31 años y la mina se quedó pensando miró el techo un rato tenía 21 no. meses nadie se acuerda de nadie en 21 la, meses solo la tuvo 21 meses no llegás a extrañar no, no llegas ni a querer una criatura de 21 más, meses tenés, más 9 <risa> meses en la panza por <risa> el que la claro, su, claro, fue un dolor seguro si sí, nunca nadie cuenta son 9 9 pero que ahora en amniosis que no le rompan la huevo a la señora que va a venir a pedir una mesada seguro pero tienen que esas cosas prescribir <risa> como los crímenes de ah, y los crímenes, pero el lo dijo también no la quiero más ninguna autoridad venezolana se ha hecho responsable del secuestro de Granda que después de viajar 14 horas en el baúl de un vehículo fue entregado en Cúcuta a la policía colombiana Cúcuta es de verdad ¿Es Granda, ¿quién es qué? <risa> yo quiero que entiendan todo ¿Está bien? el pelote cosmopolita que estoy armando a partir claro. de mi ficción mezclada con la noticia. la explicación de todo esto <risa> nada, queda como bueno, una ¿sí? metáfora La hija de Guder fue criada bajo otro nombre y creció creyendo que su madre había muerto en un accidente automovilístico. Una mentira piadosa, le dijo el padre. Tu mamá se murió. El padre primero la secuestró durante sí. aquella visita nocturna. Sí. ¿Y no, por qué esa manía de, de, de asociar al nocturno como algo malo y una visita nocturna? Como sí. nada. De nada. de secuestro. Claro, La sí, visita nocturna sí, suena como no, no una mal. visita de empomada. Sí, suena sexy sexo inmediatamente. Uno tuvo una visita nocturna que se la fue a FIFAR. Sí. Fue el último FIFE con la madre, capaz. Es cierto, eso suena. FIFE. Mira cómo lo conjugan. <risa> <Tu> <risa> empieza empieza, eh, empieza eh, a perder eh, sentido el fifar FIFA. No ¿Y lo, es de Sustantivizó. De, exacto. Ah, es bueno. el FIFE, el FIFE a la plancha. Y si, lo hace, tenés, <risa> si lo hacen en, en otros países, ¿por qué acá no se puede hacer eso? El, después tenemos el FIFE vuelta y vuelta. Claro. <risa> no me molesta la sonrisa me molesta todo lo que haga yo ya se negó a revelar su otro nombre es bastante surrealista dijo el otro nombre ya <risa> <risa> <Ella 53 risa> años y se <risa> llamaba sí. mondrión mondrión mi obra <risa> mantengo los dedos cruzados y espero que ella me llame porque a todo esto lo mismo pasó fue que un policía golpeó la puerta abrió y dijo Che, encontramos a tu nena que desapareció. Pero, 71 años. La, la, la, la, no se la llevaron. La, la, no se la mostraron. Todavía. Nadie pregunta nada. Ah, bueno. Y se va el tipo. ¿Viste? No me preguntó nada. ¿Sabes qué? La tienen que poner... Por las dudas voy a llamar a los diarios. Así, en esas esa típicas lugares donde reconocen a los, a los ladrones. Franky, ¿viste que te ponen, ponen uno al lado del otro? Ah. Deberían parar. Ponen cinco pibas de cuánto? 31 años, 32, 33. Uno al lado del otro. Si la madre la reconoce, se la puede llevar a la casa. Si no... Ya está prescribió Con el vidrio espejado Exacto. Y desnudas que estén todas. <risa> Cosa que. Eh, ya, sí, sí. <risa> no, porque tiene una marca de nacimiento. Y ¿sí? claro, hay que probar eso. Todas. Afuera la remera. El secuestro en nuestro ordenamiento jurídico se haya disperso en varios cuerpos legales. Así podemos citar para el ámbito del derecho privado el Código Civil, Código de Comercio y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Patata. En toda la explicación legal del caso, que no es ninguna explicación de raíz. esto está enmarcado en algún lado. Porque es claro que en algunos Estaba países. Estaba leyendo el índice nomás. Forma parte de algún <risa> una especie. De glosario. Claro. Y lo tenemos en cuenta. No está tirado al azar. <risa> Luego. No, no, porque es importante no tener un marco de referencia. Tenemos un marco El pelo legal, es el marco de la cara. Procesal y penal. ahora bueno. Esas palabras son re lindas para meterlas. Ah, no, ahora sí vamos a hacer el, <ríe> bueno, el especial. El especial... De Qué ritmo raro, che, ¿eh? Sí, sí. Qué, pero, ¿qué ritmo. Claro, pero está bien porque cambia, cambia el tema. El especial de esta semana, con mucho ritmo, con mucha vida, porque vamos a hacer un homenaje a un muerto. Elliot Smith, uno de los tipos... Ni, ni sabía que estaba muerto. Oscuro, más... No sé, sí, un sí un poco... Neil Amtron, un el... Oscuro, el... sí, porque además se suicidó. Un Bill, tipo... Cosby, un no, no Bill Cosby. Un tipo oscuro. ¿Por qué los huevos oscuros salen más caros los de color? Bueno, tributo a Helio Smith, arrancamos con The Thermals haciendo Ballad of Big Nothing, La Balada del Nagueran, Nada. De... Tipo muerto de Helio Smith. Throwing candy out to the crowd, dragging down the main. The helpless little thing with the dirty mouth. 411-8204 Línea directa con Sholky Palpit Hola, soy Valeria de Ramos Mejía Y llamaba porque quería saber De qué ciudad era el 0341 <risas> Gracias 411-8204 Línea directa con Sholky Palpit Y ahora el original para que la encontraste Elliot Smith haciendo Ballad of Big Nothing the crowd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 lado los red hot chili peppers que como se suponía están empezando a apropiarse de los primeros puestos con tres canciones ya en el top 10 y también rompiendo con un récord al apropiarse de 27 puestos entre los primeros 100 esto es más de un cuarto del ranking entre esas 27 canciones están incluidos cuatro clásicos de las placas anteriores y 23 de su nuevo disco Stadium Arcadium red hot chili peppers y el puesto número 58 She Looks To Me, Look to me like heaven, Anyway, wanna cut that cake? She's a dying from the likes of abandonment Lost in a valley without my forte She needs somebody to hold It looks to me like heaven sent for your roughest night She looks to me, she looks to me alright El único sobreviviente en el top ten, nuestros amigos de Postal Service, resistiendo en el puesto número 5 con Such Great Heart. El ranking quedó totalmente devastado Porque esta semana parece que todo el mundo Escucha a Tool y los Red Hot Chill Peppers Pero nosotros no Porque nos quedamos con el primer single del nuevo disco de Pearl Jam Que ingresa en el puesto número 100 Esto es Worldwide Sweet. De ¿Dónde está su hijo en este momento? Sholky Palki promueve el feedback con sus oyentes. Deportes. En Sholky Palki. Bambasta basta Deportes. En Sholky Palki Bambasta el Deportes. En Sholky Palki. Bambasta En Gol, gol, ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol! Comienza la emoción.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 Manca de idiotas, no equipo de profesionales, eso es lo que somos señores Porque la gente se equivoca, porque la gente comete errores estúpidos Y no atiende al orden natural de las cosas, el orden natural de las cosas, el orden natural del programa Y ahora por lo, to por lo pronto nos toca saludarnos con mi queridísimo amigo Jesús María Torres ¿Qué tal? Buenas noches Jesús María Torres, ¿cómo estamos hoy esta Hola, ¿cómo noche? ¿cómo Muy buenas noches, hoy en casita otra vez Estás cómodo, mi querido Jesús María, Torre? ¿Qué tal pasando este fin de semana, ¿Algo lindo para contar algo feo, para contar algo, para reprocharle a alguien. Siempre estoy aquí dispuesto a escuchar tus reproches, mi querido Jesús María. No, no, esta semana estuvo bastante tranquila, este fin de semana. No he tenido la culpa de nada este fin de semana, o he hecho algo, ¿Ha he hecho algo que te haya molestado. No, no, se ha he comportado muy bien este fin de semana. Muy bien, vamos no, por comienzo con la presentación que antes escuchábamos, porque nos gusta escuchar las cosas dos veces o porque nos gusta jactarnos de que lo que hacemos tiene cierta producción y tiene cierto respeto hacia la moral y hacia el intelecto de toda la gente que nos escucha, porque queremos hacer un resultado prolijo y las cosas salgan bien. Por eso empezamos de esta manera el problema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 Día clave muchas cosas, lo cierto Jesús María Torres, hoy un día importante para todo el país, para todo el país paralizado que se estuvo considerando cosas importantes, pero después vamos a hablar, ¿no así Jesús María? Eh, sí, ya de las papeleras no se habló más, eh, el único papel importante era el de la lista de los 23 jugadores que iban al Mundial, nada más. Ya nos referimos a eso, entonces mientras tanto escuchamos el resto de las cosas que han pasado. Final de Roger Federer por 6-7-7-6-4-2-6 6, y 7-6 en una épica final reteniendo la corona del Masters y de Roma igualando el récord de 53 victorias consecutivas sobre polvo de ladrillo del argentino Guillermo Villa de 2009 <música> Estas cosas que pasan, Nadal llama la atención, el Roger Federer también llama la atención Pero el que más me llama la atención era mi querido Nalbandián Me pongo a prestar atención a lo que él hace y de repente pierde ¿Qué, qué carajo pasa? ¿Pero qué partidazo tuvimos el domingo? ¿no Así que eso varía sí, bueno, sí, fue tan largo como la propaganda que hace nuestro amigo Nalbandián ¿Algún reproche para el pobre él? Eh? No, es... no, no, buenísimo, la verdad <susurra> que está haciendo su dinero, bien ganado se lo tiene Y con referencia, bueno, a Nadal, bueno, una racha impresionante Igualando la de Vilas de 53 partidos Como era obvio, ninguno de los dos, ni Roger Federer ni Nadal se, se presentó a jugar el torneo de Hamburgo que comenzó hoy con derrotas de, de Juan Ignacio Chela y como, no, como es de costumbre en los últimos tiempos de Guillermo Coria eh, que está bajando mucho en su ranking, ya está número 21 así que abandonó el top 10 mañana va a estar jugando Gaudio a Casuso. Y pico Mónaco que ingresó de la cuali. Me dejás amado y sin ganas de preguntarte nada porque has dicho todo lo que tenía que decir y lo golpes pone muy mal porque tenía alguna estupidez que preguntarte pero no tiene sentido ahora así que seguimos. A auspicia el siguiente espacio Agua Mineral Arroyo Ludeña, pura de manantial. Miami calor, se puso 3-1 en la serie y quedó un paso de la final del este tras vencer anoche como visitante a New Jersey por 102 a 92 las escuelas por su parte están abajo en la serie entre los vaqueros de Dallas Informo mi queridísimo Jesús María que San Antonio y Dallas estaban ahí peleando 45-46 así que todavía no se sabe nada pero qué miércoles no, no, sí, está pasó un poco, Yo tengo ESPN acá de fondo así que ¿Cómo va? Están, van cerca de los 70, pero están ahí a un puntito, más de eso, no, no se sacan, así que ya debe haber terminado el tercer cuarto. ¿Y de los pistones que terminan 2 a 2, qué me puede decir? No, ah, con otra gran actuación de LeBron James, y eso que da de que Cleveland ha sufrido la baja de Larry Hughes, porque ha fallecido su, su hermano, así que no lo han contado ni... Justamente los dos partidos que ganó Cleveland lo contó con este jugador, que es importante, Así que parecía que iba a ser una serie un poco más favorable para Detroit Pero parece que te le está complicando el asunto ¿Se caerá y... algún caballito fuerte o seguirán todos los que tienen que seguir? No, no, no, no creo eh, Va a estar muy disputada la de San Antonio y Dallas Porque es una semifinal medio mentirosa Porque en realidad esto vendría a ser como una final de conferencia anticipada Porque eh, se están enfrentando los dos mejores equipos de la conferencia en semifinal Algo ridículo por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 Clausura presto Chile Central se impuso vehementemente con dos goles de Rubén Newell. Por su parte empató en un tanto por bando ante el Racing del Moncholito Simeones. Y Tiro se despidió como solo Tiro sabe hacerlo. Con una linda derrota 2 a 1 ante el lado, y Central se de despidió jugando bien, jugando el fútbol que quiere la gente, porque Central en último pone lo que tiene que poner o solamente fue una casualidad esto. Bueno, no, la verdad que Central jugó un, un, su mejor partido del campeonato. Eh, si no hubiera sido por la cantidad de goles que cerró, debería haber goleado a esta pobre imagen independiente El Newell no dejó tan buena imagen, no jugó bien contra Racing en la despedida de Cholo Simiones y bueno, Pero no había que arruinar la despedida al pobre Mancholeguito Y bueno, sí, hace cinco partidos lo querían matar y ahora eh, lo quieren más que a Mostaza Merlo Que mañana va a asumir la dirección técnica de Racing bueno, ¿Otra vez de nuevo Mostaza? Sí, sí, mañana ya... Va a asumir, bueno, Tiro Federal, como siempre, se despidió de la Primera División, en el lugar donde ingresó a esta divisional porque había ascendido enfrentando a Ginasia Grima de Jujuy. Y bueno, y ahora lo más importante por el lado de Central es que llegó gente con plata, que parece que va a traer los refuerzos, eh, representada por Horacio Carbonari, y vamos a ver qué pasa en el futuro. Huh. Herrería, el viejo ancla Calzale un fierro fondeado a tu mejor pingo Y olvídate del galope Porque tu seguridad no tiene precios Nosotros te la cazamos. El viejo ancla, herrería, cotizones y las mejores paellas A pasitos del nivel del mar Calcio Juventus se proclamó ayer campeón de la liga italiana Por segundo año consecutivo Al derrotar a Reggina por 2-0 Pese al logro deportivo, el escándalo de corrupción En el que se encuentra Inverso club Que la victoria Y capaz que se van a la vez. ¿Será posible eso que es un maría torres que un equipo salga peor y que sea tan corrupto, tan corrupto el campeonato y nadie te diga la discusión y que lo quieren mandar a la vez? Bueno, en realidad esto ya pasó en Italia. El Milan se fue al descenso y, y Paolo Rossi, que fue el gran goleador del Mundial 82, se vio involucrado en apuestas clandestinas y... Pero no, no tiene nada de malo apostar sí, un dinerillo. no puede al Mundial 82, imagínate lo que hubiera sido eso, cómo hubiera cambiado la situación. ...pero esto en Italia ya es conocido... ...este caso de corrupción de árbitros es de la temporada pasada... ...o sea que la Juventus podría perder el bicampeonato... Eh, ...ya han suspendido a varios árbitros... Eh, ...la federación italiana está intervenida... ...así que no lío ahí <ríe> en el fútbol italiano... ...vamos a ver cómo sigue esto, cómo se resuelve. Su casa se llenó de cucarachas... ...nuestra leche larga vida tiene menos de 100.000 bacterias... ...y su jardín como nuevo... Tengo tanto para decir, tanto para decir sobre mí, pensar cómo la pasé y sentir, de hacerme expresar como todos los periodistas deportivos queremos hacerlo pero no puedo decir mucho porque soy una persona que no tiene mucho cerebro y no tiene que decir nada porque ya todo el mundo opinó pero son las cosas que pasan por eso seguimos escuchando las cosas que ya pasaron así que ahí estamos, escuchando las cosas que ya pasaron Alemania con la lista de concentraciones Daniel, y Leo Franco, Hurtado y y Cumpreas, ya la Medito, Sorín, Solín, James, Burguillo, Caloni, Luis González, Maxi Rodríguez, Cambiaso, Macherano y más. Riquelme, Palacio Crepo, TV, Messi, Saviola y Condor Cruz. Felicitaciones a todos ellos. Antes de hablar de la tan mentadísima lista La tan bochornosa lista La tan verdadera lista La tan discutida lista De la cual se ha hecho tanta leña Del árbol caído el pobre de Michele llorando La tristeza puesta en vilo, señores porque la gente está cruel? ¿Por qué Perkeman es tan cruel? ¿Es, ¿Es cruel? ¿Tantas preguntas y tan pocas respuestas? ¿Pero la lista está buena o está más o menos? Sí, pero es lo que hay No, no hay Jesús María Torres, gracias por tanta sinceridad ¿Por qué el miércoles vas a decir esa cosa? no vamos a llevar el Mundial con esa actitud, querido Y bueno, pero la verdad que el nivel de los jugadores de la selección no. La verdad que no motiva mucho, pero bueno, en México todos están con la esperanza de decir, bueno, en México llegamos así o peor y si salimos campeones. Qué Vamos hermoso a... país que tenemos, qué sí. gente positiva pensando. Vamos a ver qué pasa, hay que ver qué pasa con Lionel Messi, que parece que mañana, o mejor dicho, el miércoles va a jugar la final de la Champions, así que. Todavía están peleando para ver si juega o no, pero y esta es la esperanza que tenemos. Y Julio Cruz que se cuela siempre entre los vivos, ahí despacito, muy queriendo, no diciendo nada, se va metiendo y te de repente tenés un Julio Cruz en tu equipo, eso es bueno no, o pero, eso es malo. Pero Cruz me parece que merecido, cuando quedó afuera del último Mundial me parece que era merecidísimo porque no había hecho los méritos suficientes, pero me parece que la convocatoria ahora es justa. El señor Cruz se lo merece.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 se agarró el gran prince español, dejando al alemán Michel Schwarzenegger en el segundo lugar y Mampita dio a luz hoy en una clínica exclusiva de Santiago. Fue por parto natural, la vea, pesó 3,5 kilos y midió 50 centímetros, igual que la que le metieron para crearle el bebé. Pero viste, Jesús María, no quedó otra cosa. Estuve mirando las noticias y no podía evitar poner algo del deporte, de la motocineta, de los motores, y de todas esas cosas, sí, por bueno, igual te colé otra de Pampita. Y, aunque sea ahora, se van repartiendo los triunfos eh, entre Alonso y Schumacher. Bueno, le dijo Schumacher, bueno, en Alemania déjame ganar a mí y yo te dejo ganar a vos en España. ¿sí? La gente mira, fórmula, bueno, porque es muy larga y te ocupa todo el domingo por la mañana y no los sí, domingos domingo por su no hay nada. Sí, la gente que se levanta temprano lo mismo a la mañana no tiene otra cosa que hacer y mira la fórmula 1 es ¿eh? inevitable eso la metió con el mate la metió con el mate yerba, mate fergueras en sus distintas presentaciones a 21 horas en el centro cultural narváez junto a los el suquía mate fergueras con buen sabor a toda hora se acabaron las noticias jesús no quería otra noticia más y bueno Jesús, Por, ¿por qué pasan estas cosas? Sí. ¿Tengo algo para decir? Sí, bueno, este. este. Este fin de semana es nuestro Álvaro. <risa> gracias, querido Jesús María, gracias por estar. Nos despedimos de este resumen y por este viendo dicho todas las verdades que podíamos decir, hablando de las elecciones de tira, hablando de todas las cosas que pensamos y queremos. Porque este futuro va a ser único y especial porque la Argentina no se cree que es nada y porque va a resultar en nada porque creemos que las cosas van a cambiar, pero no van a cambiar porque somos lo que somos y nos conformamos con lo que tenemos. Y al final nos se cada factor de nuestra vida. Pensamos como el deporte, pero no somos el deporte. Creemos en la salud de la gente, pero no la entendemos. Confiamos en que la pelota nos va a llevar a algún lado, pero no es así, señores, porque el deporte no es así, porque la gente no cree que es así por eso estamos ganando mejores y pensamos que los futbolistas son lo peor pero van a ser lo mejor que pueden porque no van siendo nada y Argentina es así no es nada pero van y ahí vamos todos con el deporte Os pues tengo noticias de su banda favorita se los digo por una patita de jabalí Noticias de música en Yolki al baño y quedan los artistas Tipech Mode va a reeditar tres de sus discos de los ochentas con ediciones especiales Las placas elegidas son Speak and Spell, de 1981, Music for the Masses, del 87, y Violator, de 1990. Las versiones remasterizadas de los discos vendrán acompañadas por un DVD lleno de remixes, lados B y entrevistas. La fecha de lanzamiento es el 16 de marzo. De su disco Music for the Masses, escuchamos a Depeche Mode haciendo Never Let Me Down. La producción de Jolki Palki se automedica. Una marea de surecántico penal, si juega un río de ribotril. Un no fácil caligero, maduro pesa mucho, el tiempo va volando, ya que puede, tiene que volar, cada uno en su lugar, todo está buclando. Música para gordos Hola gordos, tengo tiempo mi amor Música para gordos Hola Estoy viendo, estoy tomando clases de baile El domingo estuve cerca del río mirando cómo bailaban break and dance. Yo Hago muchos movimientos con mi panza. Deberías saberlo tú, que eres una perra inmunda, y me pides que, que me mueva y que me mueva y que me mueva. Estoy intentando aprender a hacerlo bien. Pero este tema te lo dedico a vos, mi amor. Con todo mi cariño. Ay, música para gordos. Resulta que voy un día, camino de los Jujabas ahí para una movideta y cuando paso a la altura del Prado veo una cola interminable ahí de peña. Me acerco, ve lo que pasa y hay un cartel con unas letras grandes que pone hay un nuevo curso gratuito vigente en la diputación echa tu solicitud, se llama Bailes de Salón clases de interpretación o ampliación de dones con bigozones tocando el acordeón no te pone que estén al límite las situaciones si supieras cuántos renglones te come cuando escribes canciones te apuntarías al curso pero soy un peluso, ¿no? y de maricones luego tendrás tu uso como la peseta por eso el curso es apto para niños y pureta Si vas pa'l barrio, dile a Pedro Pablo que se apunte, que dé clases de actitud si quieres ser un yunque. Oh. Cada mente es un búnker, cada boca un tanque, cada porro un apalanque en tu telepunque. Que no te tanguen nunca, Bailale con las palabras cuando busquen bronca, y afronta que la primera clase es un desánimo. ¿Cómo tienes en vidrio la maqueta de cánibus, rostro pálido? Yo le respondo sin ningún pudor, te estás quedando medio mongo de mirar al ordenador. No tienen ni un CD original, pero querrás sacar tu disco y que Lo compremos, lo puedo imaginar No ni na. nos vamos a arruinar Ya lo verán, tu nómina, no dices tú Que va a vivir el rato Baila con las palabras primero Y articula, que al fondo del camino te espero El niño suelta por las bocas mierdas Más grande que él, pero El Charlie del tema le suena sonajero Pasa ligero, deja tu abrigo en el perchero Tenemos invitado, enciende tu mechero El nuevo monitor Se llama Juani y Guerrero Te enseñará el paso número cero Bienvenidos principiantes al curso para novatos empecemos por un pareado en el 4x4 es cómodo y sencillo además tiene una ventaja queda guapo hacer caer la rima encima de la caja la práctica te dará la soltura y habrá tiempo para florituras en el cursillo de estructuras del profesor Sato hay que ir a asignatura por asignatura y una mala base pasa factura no, no, no, no, no. Total, que entró allí al patio en diputación porque seguía viendo allí un montón de gente ¿no? la gente así mayor ¿no? y más cerca un hombre digo Abuelo, ¿aquí qué es lo que pasa? Dice, mira hijo, aquí es que por las tardes siempre hay clases pa' mayores, personas que se atrancan cuando hablan como Antonio Sore ellos no son portadores de ramos de flores, siempre acaban el baile con putas del colore. Deja que te enamore o colabore y chupa, que me traigo condones de sabores, te lo digo con el cuore, espero que se mejore, que tus niños no crezcan con padres medio actores. Cambia de música, deja tu guitarra acústica y tus canciones tristes y cambia de óptica, pongo a bailar a esos señores que no escriben sus letras y no reciben pasta en autores Corre, mira, jore, baila sin maldad No me digas que el que hace rap es porque no sabe cantar Como Alex de fórmula abierta, así está la de guapera y tienen las orejas descubiertas, nunca te metas con los raperos, pueden humillarte en público, enciendo tus teloneros con tus pantalones paquetero tienes clase Mientras pegas un quejío te clavo seis frases que desfase ya ves que fácil es metértela en la boca en estado de flácides Que así de, Tu estómago un vorágine, lo imaginé, por eso me lo trajine Bailé con las imágenes de las vírgenes, me echaron del templo Contento por ser un poeta violento, los niños chicos toman ejemplo Profesor nativo en Sevilla, se nota en los acentos y en los asientos No queda ninguno vacío, en invierno hace frío y la gente en vez de pa'l río tiran pa'l centro Sevilla City baila, ponte en movimiento, el perfecto extraño debería ser así ¿No crees? El verbo fácil viene a por ti Es distinto, no es distinto, es competición 3 www.bailesdesalon.com Concentración, no tendrán problema los que hayan mostrado dedicación Quien se quema es porque no tiene fondo o No sirve para el baile de salón De alta competición, por eso no está entre la crema Pero profesor o alumno, aventajado Profesional o aficionado, muchos coinciden conmigo En que lo mejor, si practicas baile de salón Es hacerlo por diversión, y para hacer amigos Ya está, tío Y ya está. Bochatón debería tener un canal de dibujitos que se llame Bochatón. Yolki Parki, lindas ideas para un mañana mejor. a empezar, no más, una nueva edición de Yolki-Palki con Rap, Home, Hip, Hop. tiene razón, es música para empezar. Es música para empezar, pero música para terminar en el día de hoy. Quedémonos esta, una hora más. ¿Esto te parece más acorde? No, tenés sí, retorno. está re. Sí, esta sí, está bien para el final. ¿Algún comentario final de alguno? Eh, es trágico lo que está pasando en San Pablo. <risa> Hay un cagazo de las patas, oh, pero ya wow. está bueno porque son narcos los que te asustan. Acá son tus propios gobernantes cuando pasan esas cosas en Argentina. <risas> Porque es verdad, acá, acá los... es como si dual estuviera matando Claro, a lo, lo estad... los estados los estados de sitio y esa cosa de los saqueos son media berreta, pero ya son narcos posta, narco que la baten bien, narco preparado, ¿viste? Hay terror, pero terror del bueno, el temor de Dios, propiamente dicho, no ese temor a, a la negrada. No, no, no. Eh, eh, es, es maldad, pero bien estratégicamente planeada, eliminación pero por derecho propio, supervivencia del más fuerte. Exacto. Yo estoy de acuerdo con esa clase de violencia Porque yo, yo porque soy un tipo de mierda Pero hay gente que no es así Yo la respeto O sea, hay que darle por el culo a todo el mundo Y el que lo disfruta El ratito que le dure, bárbaro. Después que se mueran todos, viste. Así es la vida. Porque la cocaína tiene que salir de algún lado y la gente tiene que hacer lo que sea para distribuirlo. Porque las bocas de expendio tienen que estar libres. Y algún pueblo tonto se tiene que sacrificar sí, para que... Eh, sí. Que tenés que terminarlo con un saludo para el nombre del programa en el que estás dejando el llamado telefónico. Sí, soy el que, programa muy soy, bueno, soy tal. De soy Rubén tal... de Boca. Muy lindo el programa, sigan así, los escucho todas las noches. Lani, es lo más tu programa. La empresa no, es un prejuicio estúpido, porque querer pensar así bueno, que va, vamos. no me da libertad de nos ser No vamos, no tenés libertad. Después seguís si querés después del tema. Nos despedimos, esta semana presentamos el disco nuevo de los Future Heads, una de nuestras bandas apadrinadas, preferidas, pero que sacaron un disco nuevo que no está tan bueno. De todas formas lo vamos a presentar porque los bancamos. Su sinceridad asusta, la sinceridad asusta en general. The Future Heads News and Tributes es el disco, esto es Scope. Hasta mañana, esto fue Yolkipike. <tose> Every time